En Mendoza, vecinos y vecinas de distintos puntos de la provincia se movilizan para que el Senado no apruebe el proyecto minero San Jorge. La Cámara trata desde esta mañana la declaración de impacto ambiental que ya tiene media sanción de diputados. La senadora del oficialista Cambia Mendoza, Fernanda Sabadín, defendió el proyecto en la sesión, mientras que Gerardo Baquer del Partido Justicialista señaló los cuestionamientos que hicieron organismos como el CONICET, la Universidad Pública y el propio Ministerio de Salud de la provincia. Compartimos parte del debate, primero la senadora oficialista y luego el legislador de la oposición. Se exige un monitoreo reforzado de la gestión y control durante la toda la vida útil del proyecto a fin de asegurar la no afectación del recurso hídrico. Los planes de manejo están elaborados para evaluar escenarios extremos, señor Presidente, incluyendo sismos, crecidas, inundaciones. También se exige un plan de evaluación de escenarios prospectivos por cambio climático. En conclusión, la totalidad de los dictámenes sectoriales coinciden en que no se ha demostrado la afectación alguna ni vínculo hidráulico entre las cuencas involucradas. El informe final único de la SEYAM, con este sustento, concluyó la no afectación de recurso hídrico. Estamos frente a una DIA, una declaración de impacto ambiental totalmente innovadora. Divide las obligaciones por etapa con más de 150 obligaciones que no son sugerencias, No son condiciones, son instrucciones particulares de cumplimiento ineludible. ¿Qué dice el CONICET sobre la modelación y riesgo de contaminación del agua subterránea? Que los trabajos realizados en la zona son... A mí me daría vergüenza votar esto a favor. Me daría vergüenza. El CONICET dice que son precarios, con pocos datos y de interpretación errónea. El CONICET lo dice, que llevan años investigando y sabiendo cuáles son los procedimientos para la investigación. Los equipos técnicos de la Universidad Nacional de Cuyo señalaron subestimación de emisiones de polvo con metales pesados, entre ellos arsénico. Advirtieron que no estaba suficientemente evaluada la dispersión atmosférica de material particulado desde cantera, escombreras y caminos. Universidad Nacional de Cuyo. Ministerio de Salud de Mendoza No vamos a pretender que nosotros le bajemos línea Al Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza Son funcionarios de ustedes Observó falta de evaluación de riesgos sanitarios Por exposición crónica a arsénico en aire y polvo Departamento General de Irrigación Otra institución que habló sobre el arsénico Aunque su foco es el agua En sus dictámenes advirtió El arsénico en polvo puede depositarse en cauces superficiales y napas. Hay falta de evaluación del transporte atmosférico e hídrico de contaminantes. Y mientras esto pasa dentro del Senado de Mendoza, miles de personas llegadas de distintos puntos de la provincia se están manifestando en defensa del agua pura y contra la megaminería. Bueno, Mendoza claramente la minería no tiene licencia social. Ya se ha demostrado en 2007, en 2011, en 2019. Y ahora de vuelta al pueblo se está levantando para decirle que no a Cornejo, para decirle a los senadores que no pueden aprobar eh, el, el impacto ambiental del proyecto Minero San Jorge porque va a destruir toda la cuenca del río Mendoza, que riga las viñas, que nos da el agua pura a millo, a más de un millón de mendocinos. Así que hoy el pueblo le va a decir bien fuerte a Mendoza que el agua de, de Mendoza justamente no se negocia. En sintonía con el modelo nacional eh, que se basa en la especulación financiera y el extractivismo, los legisladores de Mendoza, como ya vimos en la Cámara de Diputados, eh, traicionan la voluntad del pueblo, el gobierno provincial cree que ganar las elecciones significa realizar su propia voluntad que está empañada por todos lo, los negocios y los lobbies mineros. Entonces, eh, nos encontramos hoy ante una sesión de senadores que va a estar muy condicionada por la presencia popular que ya se está viendo que es multitudinaria, ¿no? Yo creo que todos deberíamos estar acá en las calles porque la Mineral San Jorge no es legítima, el pueblo no la ha elegido, el pueblo no está a favor de esto y el pueblo no va a cagarse encima con sus propias eh, eh, leyes. Nosotros lo único que estamos haciendo es defender nuestras leyes, los que están siendo unos criminales, Es el gobierno y Cornejo y Petri y todos los que se cagan en darnos una media sanción a una ley que el pueblo no ha dado paso a que suceda, porque nos van a contaminar el agua, los glaciares, todo. Voces en las afuera de la legislatura donde el Senado está tratando el, la declaración de impacto ambiental del proyecto Minero San Jorge que impulsa al gobierno de Alfredo Cornejo a instalarse cerca de Uspallata. Los medios comunitarios de Cuyo están realizando una cobertura especial. Vamos a tener los detalles de lo que termine pasando en nuestra primera edición de mañana. Aumentan los casos de sífilis en el país y los infectólogos alertan sobre las formas de contagio de esta enfermedad de transmisión sexual y cómo afecta evitarlo. Nos informa nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza. Una de las infecciones de transmisión sexual más contagiosa que existe es la sífilis y registra un incremento preocupante en la Argentina y los datos brindados por el Ministerio de Salud de la Nación confirman el aumento principalmente entre los jóvenes de entre 15 y 34 años. Sobre esto charlamos con el doctor Daniel González, médico infectólogo. La sífilis, entonces, recordad que es una enfermedad bacteriana. Recuerden que nosotros a los gérmenes los dividimos en ¿sí? vivos, bacterias, parásitos, hongos, en general. Uh -huh. Bueno, esta es, es bacteriana, por eso andan los antibióticos. Uh -huh. eh, es una enfermedad que el, el, el mecanismo de contagio es el, el intercambio de fluidos. Entre uh -huh. Una persona que está con una lesión activa, es decir, tiene que tener una úlcera por sífilis, que nosotros le llamamos chancro uh -huh. y una persona sana, y en ese intercambio de fluidos se trata pasa la bacteria de uno a otro, entonces el, el mecanismo sexual que tenga cada uno puede aparecer en la zona genital, perigenital o en la boca. Si eso nosotros no lo tratamos a, a tiempo, con eh, un, una semana se pasa se da sola la úlcera, pero la bacteria sigue estando y puede aparecer lo que se llama cifilicia secundaria, que son manchas en la piel principalmente. Bien. Nosotros tenemos también la chance de ir en los años se va mucho no la vemos, pero bueno, ahí sí ya hay impacto en órganos nobles como parece cerebro, corazón, hígado, ya, ya ahí, la, la un más grave. Los casos y tasas mostraron una curva ascendente entre el 2018-2019 y un descenso en los años 2021 producto de la pandemia, pero en el año 2023 se registraron números récord con 32.000 293 casos, a razón de 88 por día, lo que significa la mayor cantidad de contagios de las últimas tres décadas. Una puede ser, como decía al principio, porque estamos encontrando más y estamos registrando más. De hecho, creo que está haciendo la diferencia también porque los indicadores a nivel nacional a nosotros nos van un poco peor. Bien. Pero estamos trabajando bien en esta parte, entonces no sé si usted va representativo. Bien. Y después lo otro, bueno, seguir trabajando desde, desde, desde la familia, desde, desde agentes comunitarios, digamos, que están, están en, en los barrios y, y trabajan con la, con, con la gente en el mismo idioma y trabajan uh -huh. y saben de cuáles son las problemáticas eh que, no, que no el, el y, el, el de transmisión sexual reportó por el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan uh -huh. Deportiva en el noticiero de Farco porque la selección argentina ya conoce las sedes, días y horarios de sus primeros partidos en el Mundial 2026. El informe de nuestro compañero Iván Alday. Durante el fin de semana la entidad madre del fútbol a nivel mundial dio a conocer detalles sobre Estados Unidos, México y Canadá 2026 desde su sorteo hasta los horarios. La selección Argentina encabezada de grupo J como cabeza de serie y jugará en Dallas y Kansas, toda su fase de grupos. Los encuentros que tendrán como protagonista al conjunto de Lionel Scannoni se jugarán ante Argelia el 16 de junio a las 22 horas de nuestro país en Kansas City. Posteriormente tendrá que viajar a Dallas para medirse a Austria el 22 de junio a las 14 horas y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el 27 de junio a las 23 horas en Dallas. En la confección de la fase de grupos, el grupo a lo compondrán México, Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo de entre Dinamarca, Macedonia del Norte o República Checa, Irlanda, el grupo de Canadá, Qatar Suiza y el ganador del repechaje europeo a Italia, Irlanda del Norte o Gales, Bonia y Herzegovina, el grupo C, Brasil, Marruecos, Haití y Escocia, el grupo de Estados Unidos, Paraguay, Australia y el ganador del repechaje europeo C, Turquía, Romania o Eslovaquia, Kosovo. El grupo E, Alemania, Curacao, Costa de Marfil y Ecuador, NLF, Países Bajo, Japón. Túnez y el ganador del repechaje entre Ucrania, Suecia o Polonia, Albania correspondiente a la fase B del repechaje de la UEFA en el G, Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda, H, para España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, en el grupo I, Francia, Senegal, Noruega y el repechaje internacional entre Bolivia, Surinam o Irak, el grupo J, Argentina, Argentina, Argelia, Austria y Jordania, el grupo K, Portugal, Uzbekistán, Colombia y el ganador del repechaje internacional fase 1 Nueva Caledonia, Jamaica o República del Congo y para completar el grupo n Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar En Santa Fe Capital, cuna de la cumbre de la cerveza bien fría, se escucha el informativo Farco por FM Chalet, la 100.9.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 Auspicio informativo Farco. Especial fin de año Credit Cop. Hasta 40% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Credit Cop. Del 16 al 19 de diciembre en comercios y tiendas virtuales adheridas. Más información en www.beneficios.bancocredicop.co Movete a Credit Cop. Movete a los mejores beneficios. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria promoción destinada a la cartera de consumo con consultada vigencia comercios adheridos bases y condiciones en www.bancocreditdicopa.com.